There's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game, and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story. Then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties. There are ones, fans, and shitties, and the jackboots on the stair. Sex and death and human grime in monochrome. For one thing done, at least the trains are run on time, they don't go anywhere.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 Throat. He hungers in his secret dreams, in the harsh of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, in 1998, show the situation, tragedy, grand opera slick with soap, cliffhangers with, with no hope, the watercolor in the flooded gallery. <laughs> to hold. But she doubts her husband's morality. She decides to cheer as in the land of ruin as she pleases and outside in the cold The backdrops peel and the sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors try to tell her if the show is true. The to wait the cue but the clothes on as she smiles That last 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strung by the screen. Buenas noches, y sí, este el micro, ¿eh? Sí, y este, y este que veo yo ya los. los lo, la onda del, del programa de grabar del Audacity, veo la que sube y que vaya y todas esas cosas. Y eso quiere decir que este y el micro, yo supongo que sí, además, bueno, lo mejor sería que alguno tuviera eh, y me dijería, sí, siéntese, siéntese perfectamente. Pasa que tuvieran no un Ainaide en el chat. unha enaido en el chat que está na página web desta emisora de radio na página web de Radio QK non tenéis más que escribir escribid www.radiokk.org www.radioqk.org No me digo yo que acabará viniendo de alguien, ¿no? Últimamente meteseme me gente al, al, al chat, ¿eh? meteseme el amigo Macetu, que hace ya mucho tiempo que no venía, la mega Marie, que cada semana entra con un nombre diferente, pero que es bastante inconfundible, pero bueno, no estaría mal que os metéis de alguno más. o a lo mejor ya que no estáis sintiendo el programa a través de la emisión en analógico no estáis en internet, no estáis en ese www.radiocunga.orgasmu a lo mejor ya que estáis sintiéndolo a través del 107.3 de la frecuencia modulada lo que pasa que para eso ya sabéis, tenéis que estar cerquita porque si no es muy difícil que ¿eh? que conllez esta emisora De cualquiera de las dos maneras que estáis sintiendo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Liverdubio, esta noche, hoy sí, ya casi de noche, y todavía de día, pero como tal día así gris, nublu y tal, pues ya casi pasa de noche. Hoy ¿eh? ya puedo decirlo de que lo que estáis sintiendo esta noche en Radio Cuca, en Radio Cucaracha, la Radio del Queso de Un Kilo, ¿eh? Eh, no lleva otra cosa que anedonia. Anedonia ese si programa eh, si no me es que no lo digo Haciendo el placer, posibilidad, incapacidad para eh, pa sentir el, el placer eh. y podría decir eso de y este programa llama asesina porque fai lo yo que soy anedónico, soy el anedónico miserable pero si iba a ser mentira, podría decirlo, si me da la gana, ¿eh? pero verdad no iba a ser, iba a ser mentira, y además no venía sencillamente porque estábame pues, como sonaba el, el palabra. Y entonces, pues, ese no me, ¿eh? tiempo de después, pues, vi que fuera una especie de, de predicción, una especie de predicción que me... Bueno, pues no sé si, si fue que ¿eh? que además este programa anedónico me llevó a ser anedónico o a lo mejor fue una una predicción o a lo mejor fue sencillamente una distorsión entre los multiversos esos que yo defiendo, ¿sabes? Un sacerdote, ¿eh? Que soy yo de la religión de los multiversos que dice esa ¿eh? dice esa cosa tan horrible, tan conservadora y, y Y, y, y, y tan simplista ¿eh? De que estamos en justo medio Que hay un infinito de mundos que son peores Nos quedamos peores ¿eh? Nos quedamos peor Lo que pasa es que también hay otro infinito ¿eh? <risa> Infinito con un número de universos Nos quedamos más, mejor ¿eh? Infinitamente mejor Podríamos decir de la misma manera que en la otra ¿Eh? En la otra mitad del infinito estamos infinitamente peor. Vamos, que estamos en el justo medio. No tú, que decía Aristóteles. Qué conformismo más asqueroso, ¿Verdad? si espantoso... su dicho tan tan habitual de virgencita virgencita que me quede como estoy y es verdad que no iba a decir todos bueno debiera decir todos ni todos ni nadie ni todo ni nada ni siempre ni nunca ¿Mm? para evitar para evitar mentir para evitar decir mentiras porque posiblemente siempre ¿Eh? Aunque no se debe decir siempre, va a haber de alguien que, que no cumpla con ese todo o todos que nosotros decimos. Pero bueno, yo cuido que más o menos, si no todos, y hay casi todos, y si hay de alguno que no posiblemente se haya algún tipo de, de trastorno mental. ¿Eh? ...que la anatomía no es el único... ...hay otros, hay otros muchos... Eh, todos si no, es, si no es, casi todos... ...tenemos, tenemos miedo... ¿eh? ...y en mayor o menor medida... ...tenemos miedo a, a los cambios... ¿eh? ...por eso decimos eso de... ...vale más lo malo conocido... ...que lo bueno por conocer... ¿eh? ...y por eso decimos eso de... virgencita virgencita... ...que me quede como estoy... Y a lo mejor por eso decimos eso, de que la virtud está en el justo medio. ¿eh? Deja de ser también una frase hasta cierto punto conservadora, porque ¿eh? lo que más o menos viene a decir, nos viene a recomendarnos, y que no hay por qué intentar de ir más allá, ¿eh? que hay que quedar en el justo medio. No tenemos que ir, que ir más allá. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir más allá? ¿eh? Para qué vamos a ir al, al universo siguiente, en el que estamos un poquínín mayor? Si total, aunque vayamos para ese universo en el que estamos un poquínín mayor, vamos a seguir dando justo la mitad, la mitad del infinito, que pasa el infinito y infinito. Y vamos a dar justo la mitad, o sea que no vamos a dar ni para mejor ni para peor. Pero mira, todo esto no deja de ser. ¿eh? La religión, hasta como todas las religiones, no deja de ser. Bueno, pues no sé si, si un puñado de anhelos, un puñado de cosas que, que no podemos o no queremos intentar buscar la, la de explicación. A lo mejor las religiones lo que fan, ye, mm, bueno es pues, darnos unas explicaciones. mitológicas, míticas, falses, eh, pero bueno, pero pero que pueden servir para tranquilizarnos eh, ante cosas, ante dudas, ante preguntas que no sabemos respondernos, que, eh, que no sabemos cuál es la solución. A lo mejor son sencillamente, son sencillamente eso, bueno no sabemos que son en su mayor parte por lo menos las que conocemos eh, eh, las que tenemos más a mano sabemos que son básicamente son básicamente eso y también son herramientas muy buenas para hacernos conformarnos. no sé si os prescanceáis yo no conozco todas las religiones del, del mundo ¿eh? Eh, conozco la mía las que tengo a al bueno la mía la de los, los multiversos me refiero Conozco también aquella en la que crecí, ¿eh? el, el cristianismo en el formato católico romano. Y bueno, pues también otras muchas que están en mi entorno, de las que llevo, porque yo tuve una temporada que fui muy aficionado a, a las religiones. Yo tengo temporadas de afición a muchas cosas diferentes. Eh, por eso digo siempre que yo soy. Eh, He aprendido muchas cosas, pero experto maestro de ninguna. Yo no sé, no sé mucho de ninguna cosa. ¿eh? Un poquillo, un poquillo ¿eh? de muchas. Val para algo, tiene algún tipo de valor eso. A no sé si en otro tipo de, de sociedades, en otros tiempos se valoraba. Cuido que en el Renacimiento. ¿eh? Más o menos, bueno, pues parece que por lo que nos cuenten en la clase de historia, y nos cuenten los libros de historia, parece que en el Renacimiento estaba muy bien visto, muy bien valorado eso de, de, de que nada de lo humano, ¿eh? Fue esa frase tan guapa de nada de lo humano me lleva lleno, ¿eh? que es decir, Que todas las cosas interesen, todas las cosas son del interés de esa persona que lo dice. En aquel tiempo parecía ser que era muy valorado y que la gente sabio, bueno, pues gustaba saber de muchas cosas. También es verdad que lo mejor no llegue fuera en aprendices de mucho y expertos de nada, sino que lo mejor esa gente lo que llega era expertos de mucho y aprendices de, de mucho más. A lo mejor era así, no, yo qué sé, yo no sé. Pensáis en, en, en Da Vinci, en Leonardo Da Vinci, pues bueno, si era un hombre renacentista, ¿no?, ¿Eh? sabía de muchas cosas y trabajó en muchas cosas diferentes y hizo muchas cosas, pero fícelos muy bien, ¿no?, ¿eh? Física es muy bien, astronomía, pues muy bien, ingeniería, pues muy bien, un montón de cosas. Entonces, claro, decir que Leonardo da Vinci era eh, aprendiz de mucho y experto de nada por ser un hombre renacentista, pues no. En lo que era, era experto en muchas cosas, experto en muchas cosas y seguro ¿eh? que tenía curiosidad por muchas otras. ¿eh? Nada, nada y resultaba lleno. Yo, por embargo, soy de esos que sí, que de verdad que soy aprendiz de mucho maestro de nada. no muchas cosas, sé un poquillín, pero no sé mucho de casi nada. Porque, bueno, básicamente los míos intereses duran poco tiempo. Eh, yo a lo mejor, pues, intereso en un tema y, y, y estudio lo, y busco lo, y miro y tal... y cuando sea un poqueñín ya me estoy interesando por otro entonces no, no llego nunca a saber mucho de, de ningún con esto de las religiones pues también tuve la medio temporada de, de interés de llegar mucho acerca de las religiones tanto de bueno pues de la forma de las diferentes religiones como del fondo de lo que ya era una religión eso que dije sin antes que a lo mejor bueno pues una Una de las conclusiones a las que llegué y que las religiones están ahí para ejercer el control social. ¿Mm? Sí, bueno, dijiste si, bueno, antes, Anzónico, que también para explicarles cosas que no se saben de explicar, que no tienen de explicación. Siempre sí, sí, para eso también. Pero tan, también para pa garantizar el orden social. ¿Mm? ...una herramienta muy buena de, de control social... ...porque las religiones básicamente... ...ya os digo, no les conozco todos... ...conozco unos cuantes... ...las religiones normalmente son... ...promueven el conformismo... ¿eh? ...promueven el, el estatismo... ...promueven el dar gracias a Dios... ...por estar como estamos... ¿eh? Eh, ...y es curioso porque... Mm, ...da gracias a Dios el, el, el, que, el que tiene muchas cosas... ...y pide tener más... ...a lo mejor... ...pero también da gracias a Dios... ...el que tiene muy poques... ...de gracias por esos es poques que se tienen... ...de gracias por seguir vivo... ...no sé... ...yo tengo la fortuna... De ...que como yo no, no creo... ...no hay ningún motivo... ...para pa creer... ...para que yo crea en Dios... ¿eh? ...ya sabéis que yo soy muy fan... ...del principio de parsimonia... ...así... ¿eh? ...de la navalla de, de Ockham... ...que dice que bueno pues... Eh, las explicaciones más sencillas tienden a ser las más, más auténticas. Ya sé, que, que tienden, que no necesariamente sellan eh, las más reales. A lo mejor, precisamente, si en algún momento podía podía rebatírmelo un cristiano, por ejemplo, ¿eh? decirme, oye, cuidadín, que lo que, dice, lo que dice esto que tú dices... y que tiende a ser más verdad una cosa que ¿eh? una cosa que, que necesita menos argumentos menos proposiciones que me parece que allí como como lo dice la teoría la, el principio originalmente pero bueno que viene a ser pues menor cantidad de argumentos el principio de Occam viene a ser una cosa como que a ver si yo puedo explicarte una cosa puedo en un minuto contarte cómo forrula, ...y otro para explicarte esa misma cosa... ...necesita... ...30 minutos... ...pues ya más posible que diga la verdad... ...el que tarda un minuto en explicarla... ...que el que tarda 30... ...si el manual de instrucciones... ...suponiendo que el manual de instrucciones... ...valga para algo ...porque hay manuales de instrucciones que más del amor hermoso... ...¿cómo puede seguirlos? ...pero bueno, suponiendo que el manual de instrucciones está bien... ...si el manual de instrucciones te de explica... ...cómo furlar con un cacharro... o ...en una página... Y tú lo entiendes y es capaz de furular con, con ese cacharro. Y hay otro que te, te explica el, las instrucciones de cómo furular con el cacharro en 10 páginas. ¿eh? Y sí, sí, al final, si el diez, les 10, también te, te lleva a furular bien bien con él. Pero bueno, me va casi seguro, estoy por apostar que si de verdad el, el, el de una página y claro. ¿eh? Y, y llévate a comprender y a formular bien con el cacharro, vas a preferir el de una página que el de, que el de diez, ¿no? ¿No vos parez? Pues el principio de parsimonia viene a ser de algo así. Entonces, claro, pues para pa poner a Dios en la, en la ecuación, de lo que sea, ¿eh? de cualquier tema que sea, bueno, pues requiere una serie, una cantidad de argumentos tremenda, habrá los que me digan, no no todo lo contrario es muy fácil decir eh, eh, cómo y la cómo, cómo se creó el, el universo ah creo los dios eso llega muy rápido y eh, creó los dios dos palabras joder que poques no y de otra manera lo que pasa allí que para pa explicar lo mismo los físicos por ejemplo eh, eh, bueno pues requieren volúmenes y volúmenes de libros y y años de investigación Pero claro, que yo lo que pasa, a ver, eso es una. Ese argumento eh, que se podría dar sería un, un poco falaz. No vos paez. Si no vos paez, a mí sí me lo paez. Porque claro, una cosa es eh, decir: esto creo lo dios, esto, bueno, pues esto provino de, de una acumulación de, de masa en un punto determinado que cuando alcanzó un, una determinada temperatura, está ahí y tal. Eh, cuidadín. que no deje de ser un poco creencia también ese, ese principio, lo que sucedió un poquillín después, pues bueno, argumentanlo bastante bien los físicos, pero eh, un punto infinitamente pequeño, infinitamente caliente, infinitamente masivo, bueno, pues oye... El término infinito, incluso yo, que soy un sacerdote... ...de la religión de los multiversos... ...cuesta trabajo, cuesta trabajo asimilarlo, eh... ...aprendelo, que no aprendelo... Eh, cuesta, ...cuesta bastante trabajo, pero bueno... ...digamos que hay, bueno, pues toda una toda otra serie de argumentaciones... ...bueno, pues que son más plausibles... ...pero claro, esa de tú cuando dices, realmente fízo lo dios... Eh, bueno, claro, entonces hay que poner ahí eh, un, una argumentación tremenda para explicar qué es idioma, cómo surde, qué exactamente, en qué consiste. Toda una serie de argumentaciones muy grandes. Eh, mira, hay un ejemplo en el, que, en el que se entiende bastante bien. Lleve etiqueta tan de moda ahora eh, que incluso si lo sentía gente, joder, serio y estudiado y tal. lo de nano no puede ser que que que el ser humano venga por por evolución, seguro que que nos trajeron los extraterrestres está claro y una explicación mucho más sencilla para para comprender por qué el ser humano está aquí, Pero lo que pasa que esa explicación no hay tal de explicación. Porque sencillamente llévanos a decir, bueno, vale, eh, no tenemos o no queremos de explicar, no sabemos de explicar el origen del hombre, entonces decimos que lo trajo un extraterrestre. Bueno, pues entonces es, habrá que de explicar el origen extraterrestre. Que siempre puede decirse, no, no, ese extraterrestre llevólo a su planeta otro extraterrestre. Entonces, bueno, podemos seguir con ese argumento hasta, hasta el infinito, ad infinitum, que se dice así en infinum. Pero bueno, pues como que, como que en un, eh, no sé, como que rincho un poquitín, ¿no? Rincho un poqueñín. Hoy en día, yo curioso, porque, hombre, yo es verdad, ¿Eh? ya lo más veces que. Teniendo en cuenta la cantidad de, de mentiras y de noticias e informaciones interesantes que, que nos cuelen, eh, y que no tarda tampoco tanto tiempo en verse que son que fueron puras mentiras. Bueno, pues no es difícil dudar ¿eh? rápidamente. Diciendo en el programa este que, que titulé autocrítico, no sé qué, que precisamente por eso, pues bueno está. Está la, la gente o bueno la gente alguna gente está tirándose a otra serie de, de explicaciones que bueno ellos mismos la mayoría de ellos dirían que no son religiosas que son alternativas pero que yo incluso diría que esas explicaciones no dejan de ser también religiosas porque no dejan de ser creencias ¿eh? creencias que no están basadas en nada cuando ellos decían no tengo ningún motivo para para creer que exista algo similar a eso que se llama Dios, porque bueno pues no sé, no hay ningún argumento ningún motivo, vamos, para pa que lo eh, tengo tantos motivos para creer en Dios como para creer en unos unicornios o, o serenes, ¿eh? más o menos los mismos, bueno habría que contarlos, igual no son los mismos exactamente, eh, joder, pero bueno, hombre, más o menos, muy pocos en general. muy poco se casi y casi ningún pues un poquillo ocurre ocurre también con con esta gente que tiene una serie de de creencias que ellos no reconocerán como creencias y no dirán nunca que son creencias religiosas o ideas religiosas pero al fin y al cabo son lo son Bueno, pues, ¿por qué se creen determinadas cosas que sobre Dios o sobre la religión? Bueno, pues, básicamente, porque lo dicen unos, una serie, un grupo de personas, un pequeño grupo de personas con poder. ¿eh? Pues, yo que sé, en el caso de la religión católica romana, pues, porque lo dice el Papa, ¿eh? o, o porque lo dicen los obispos, o, bueno, incluso los curas en general. aunque tenga que ceñirse lo que dice el de arriba, pues un poqueñín, con todas estas explicaciones alternativas, pasa un poqueñín, pasa un poqueñín vacío son creencias en el sentido de que sencillamente esas personas creenles, porque, porque les, les dice un, bueno, un sumo sacerdote, eh, lo que pasa que, bueno, aquí seguramente podéis llamarlo de otra manera, podéis llamarlo que si... Doctor Duncan, que si, porque acuérdame de ese ahora, eh, pero bueno, supongo que hay muchos más, o, o porque lo dicen pequeños sacerdotes, de esos que, bueno, pues yo que sé, pues habrá youtubers de esos que se dediquen a esparcir ese tipo de ideas, los no, haylos, porque, bueno, eh, eh, yo topé los de ese mes en cuando, porque ya, pues, con temas veces que yo soy tremendamente aficionado a, a todos esos temas. Lo que pasa que después también podemos seguir con el, con el argumento con el argumento en el que del que me dirán no no pero a ver no ingie porque lo diga ese ¿eh? sí, paisano y es que ese sí, paisano tiene un libro ¿eh? y en ese libro pues pues argumenta todas estas cosas Hombre, pues un cristiano también podría decir que tiene la Biblia, ¿eh? Y que la Biblia y es la, la prueba fehaciente de todas esas cosas. Curioso porque hay muchos cachos de la Biblia, yo soy de los que leo la Biblia entera no, ¿eh? pero muchos cachos de la Biblia, y interesante. Pero, pero vamos, que hay poca presencia poca presencia de lo divino bueno siempre hay alguna presencia pero, pero a lo mejor no es el argumento principal eh, eh, lo di, lo divino pero bueno eh, historias el caso es que bueno pues no deja de ser bueno, tirarme caro pero no es lo mismo en estos libros eh, vienen plasmense estudios y, y argumentos y en la Biblia no hombre lo que pasa que también lleva verdad vamos a ver Fai falta falta... Eh, ...nunye lo mismo... no en lo mismo... ...todos los argumentos no son iguales... Eh, ...hay que mirarlos... ...a ver, no sé... E ...y es verdad que es muy difícil... ...es muy difícil distinguir... ...porque tenemos... <risa> ...tenemos... ...mira, ellos potricando contra las creencias... ...y nunca hay más remedio... Eh, ...a lo mejor a veces que creyer... ...no somos todos expertos en todo... ...y imposible... ...entonces bueno pues... Eh, poder eh, argumentaciones científicas que uno pueda comprender y experimentar si son en un campo en el que tienen algún tipo de conocimiento a ver yo por ejemplo nunca me podría creer los argumentos de, de los que dicen que la tierra y plana bueno pues porque hay una, una serie de, eh, de argumentos que plantean pues geógrafos y, y demás que son fáciles de de asimilar incluso fáciles de hay experimentos que puedes poner en que puedes poner en práctica, hacerlos tú mismo y que los resultados pues son fácilmente explicables... a través de de esas argumentaciones y no tanto a través de otras. Claro que ahí lo que pasa, que hay que tener pues un cierto conocimiento, una cierta base, y claro, no les tenemos, no les tenemos en todo. Yo por ejemplo, os eh, pues, conté a veces soy muy aficionado a, a la física de partículas. No entiendo nada y el problema que tengo. Entonces muchas de las cosas que llevo de, de física casi me las tengo que creer. No me queda no me queda más remedio. Pero también, oye, pues retuerzo un poco y en el argumento y digo: si en las cosas de las que yo sé, en las cosas de los que yo, de las que yo entiendo un poco Pues más o menos puedo decir que efectivamente ¿eh? todos estos argumentos de lo que se llama así, si, no sé si, si con minúsculas podría decirlo, los argumentos de los científicos me sirven, bueno, pues a lo mejor me sirven, o sea, puedo comprobarlos, que decir, son factibles, yo mismo puedo, puedo, puedo confirmarlos. Bueno, pues entonces parece factible poder extrapolarlos O otras disciplinas en las que en las que de las que no lo entiendo de que no entiendo tanto. En fin, qué sé yo. ¿Eh? No sé por qué exactamente falles de, de este tema hoy. Pero esta noche esta noche traigo yo un montón de, ¿eh? de cantarinos que no son sé de los metí. Ah, creo que están aquí, sí. Y, y apetésme poner eh, poner alguno. Ya sé, ya sé que va menos de ¿eh? menos de media hora. De programa Y por cierto, que estoy repitiendo mucho una muletilla El otro día sentí, digo yo, por la calle Y puse, puse los auriculares de la radio pequeñina Y puseme a... sentones pues a la cuca Digo yo, ¿colleras la cuca? Colleras fatal, ¿eh? Colleras muy mala cuca, era analógico Pero bueno Y la cuestión es que estaba saliendo un programa mío Digo yo, meca, pues oye, como nunca num, siento los mis programas, voy a sentir este, a ver qué, a ver qué contaba. Y madre de Dios, que era insoportable. Yo no digo la verdad, que era insoportable, básicamente, por una cuestión y que llegué, Dios, repetía una y otra vez la muletilla en, en, en, en, en, joder, vaya rollo. No me mola absolutamente nada, ¿eh? pero bueno, por lo visto soy ese lo que no lo entiendo, y como siendo así, no la gente me siente. Por cierto, un saludo, vamos a ver a quién escogemos esta noche, eh, porque claro, todos no van a poder ser. Un saludo para para pa los últimos sintientes que, que me enteré que, que tenía. Un saludo para pa Analógico Miserable, ¿eh? si estás sintiéndome el sí, a través del 107.3 de la... ...de la frecuencia modulada... ...y otro para pa allá... En ...el mi oyente, en el mi sintiente... ...que yo sepa... ¿eh? ...más mocín no sé si tendré de algún otro... ...más más mozín todavía... ...pero bueno, de momento... ...eh si tengo... ...voy a poner un cantar además, mira, voy a, voy a explicaros... ...por el motivo que sea ...no sé cuál... ...esta semana que, que pasó... ...bueno, no, la semana entera no... ...un día, me parece que fue... Sí. no sé si fue ayer por la tarde o no ayer por la tarde no estuve en casa. Bueno, qué sé yo, un día. Yo me por sentir eh, a través del internet, porque yo soy miserable, ya sabéis, yo os podría contarles no tecnologías... y Perdón, pues bien que les uso. ¿eh? Bueno, pues a través de este M, ¿eh? este, la muletilla esa que yo os decía que es absolutamente insoportable cuando se siente y que no sé cómo cómo me la cómo me la aguantáis vosotros. Pero bueno, vaya, la, yo de la misma manera que no sé quién para decir... Lo, lo que tienen que hacer los demás y lo que no, lo que tienen que gustar ellos o los demás tampoco tampoco para quién para decir si tienen que gustar vos el, el mi programa o no tiene que gustar vos. Bueno pues la cuestión y que puseme a buscar en internet una serie de cantarinos que bueno, pues que yo sentí de alguna vez y, y que me prestaba para para sentir. No los tengo hacía mucho tiempo que no los sentía y digo yo me que pues voy a voy a ponerlos. Todo vino, todo vino, por culpa de, de, del amigo el, el, trovador, ¿eh? el Trovador, colgó en una, un espacio en internet en el, en el, que, en el que compartimos, ¿eh? un espacio que compartimos, colgó un cantar, colgó un cantar que curiosamente, pese a que lleve un estilo que a mí me, me gusta bastante, llevo muchos años que no, que no sentía. y persona, esto me, me la ha hecho sentirlo, y supongo que por el poder de ilicitación que tiene el el sonido En un, no me sirvió nada más para bueno pues para sentir el cantar puro y duro sino que además de activarse los circuitos que se activen los circuitos neuronales que se activen en el momento de, de sentir un determinado cantar activaron eh, activarnos un montón de ellos relacionados estos son los que llega una axón, una dendrita de de yonshi. bueno pues activarnos más o menos los circuitos de, de los cantarinos que a lo mejor sentía en ese momento en el mismo tiempo que este y luego otros que a lo mejor sentía antes y luego otros que a lo mejor sentía después y bueno en general unos unos cuantos cantares este más este en concreto pues bueno pues tome mucho porque no deja de tener un poqueñín que ver está en inglés, eh, yo no entiendo el inglés pero más o menos más o menos vengo a, a pillar un poquillo del argumento del cantar de la letra más que nada porque de alguna vez le ¿eh? de, de, de alguna de alguna torna al, al castellano en este caso bueno la cosa que fala un poquillo de la miseria de la miseria laboral ¿eh? y bueno aunque esta es elmana, estoy hablando de otras cosas me parece que todavía en un spot contra el trabajo no deja de ser un tema bastante recurrente en este programa despotricar contra el trabajo y es verdad que esta semana en ningún día tuvi tuvi trece horas como eso jueves pasado o no vengo derecho de la de la oficina hoy no pasé trece horas seguí seguí seguí o tuve nada más siete pero sin nada no sé salí con la idea de decir porque estoy aquí salí con dolor de cabeza con Tensión muscular, ¿eh? una serie de preocupaciones que después tengo la fortuna esa de que sí, antes un no quien, ahora es algo y, y como que de, no un desconecto, sino que cambio de argumentos y soy capaz de analizar de manera racional la cuestión. Fui capaz de ver que, que estaba todo preocupado y todo esmolecido y trabajar no sé cuánto para hacer una cosa que a mí personalmente. pues no sé, no me preocupa, no ni doy valor, ¿eh? no ni doy ningún valor. Estaba faciéndola sencillamente, ¿por qué? Porque me pagan por facela, si no tengo falta, yo estoy can, canso de contar pues, que, que no tengo falta de tantas perras, yo con muchas menos arreglábame no sé exactamente por qué, ¿eh? no sé exactamente por qué, a lo mejor sencillamente, ¿eh?, Bueno, otra vez el E, a lo mejor sencillamente porque porque soy un puto miserable, ¿eh? Y joder con el E. Porque soy un puto miserable y porque y el no sé. En fin. Sentí la canción. <risa> vos y un clásico la verdad y un clásico estos los los espistos, los espistos. estos que en su momento mirad lo que mira lo que son les, les modes ¿eh? Eh, yo muchas veces despotrico aquí contra el les modes todavía la semana pasada despotricaba contra contra los pijos ¿eh? despoticaba contra los pijos porque decía yo siguen modes eh". no que ellos guste una determinada cosa, una determinada manera de vestir, un una determinada música, no es determinadas cosas, no, y que tienen que la necesidad de de, de, de esas personas que tienen la necesidad, la necesidad de seguir lo que lo que ellos manden otros, ¿eh? eh Viene a ser un poquillo lo parecido a esto que decían antes de que pues, los, los seguidores de una determinada religión, los fieles, pues tienen que seguir, tienen que creerse ciegamente lo que dice un sumo sacerdote. De algunos creyentes en, en teorías alternativas, pues también tienen que creer lo que lo que diga un gurú, ¿eh? y los creyentes en la religión de la moda, pues tienen que también seguirles los dictados de un gurú, de unos gurús que a lo mejor no son tan tan, tan visibles, tan, tan físicamente visibles, o sí, porque resulta que, claro, yo pongo a hablar con gente de la que sí supuestamente ¿eh? fai estas cosas, sigue esta, estas ordenanzas, y resulta que sí, que sí que hay personas que dicen, dicen tendencia. Hay muchos años, y miráis, mirad, hay muchos años, no sé cuántos años hay. Que fisi yo una vez un, un curso que ya era de, bueno, pues, de de formador, curso de formador. Y entonces un de los un de los ejercicios cuesta me todavía trabajo pronunciar algunas cosas. ¿eh? Sigo teniendo yo la mío la mío desarticia ese ejercicio. uno de los ejercicios que teníamos de que hacer y era bueno pues programar cada uno una una sesión como si estuviéramos dando un curso y bueno pues presentarlo allí delante de los compañeros que hacían alumnos y una vez bueno pues hubo allí de todo eh hubo uno que presentó un curso de seguridad informática otro de así, de ingeniería tal Eh, ...otro incluso de pues que era de, de, de músico... De, ...de tocar un determinado instrumento... ...pero una persona muy extraña... ...bueno, muy extraña no... ...la persona no era extraña... ...era extraño el, el oficio que, que nos presentó... Eh, dionos una clase de... ...una cosa que se llamaba... ...personal shopper... ¿m? ...yo que yo no sabía lo que era eso... ...bueno, la traducción... Eh, ...vendría a ser algo así como... ...comprador personal... Pero al darnos esa clase, de explicó que un persona shopper, en realidad, lo que ya era, ya era eh, un profesional, entre comillas, que para pa personas que tenían una vida muy ocupada, pues por ejemplo, que estaban todo el día trabajando y no podían salir de compras, pero tenían que ir a la moda, necesitaban ir a la moda, pues entonces les pagaban los servicios de un, un personal shopper, que ya era el que, el que más o menos... Estudiaba el, el socaso, estudiaba el socaso, quiero decir que lo miraba y ve el tipo de persona que era el, el trabajo que tenía, eh, las situaciones sociales en las que tenía que estar presente y entonces comparando, cruzando todos esos datos con los con los datos de, de las tendencias de la moda, pues dedicaba a hacía y a la compra. ¿eh? Entonces esa persona no tenía que ir a... comprar ropa ni complementos porque ellos los compraba el, el personal shopper y una de, la, de los sitios donde donde miraba el, el personal shopper pa pa pa bueno pues para mirar a ver cómo cómo iban las cosas y era por lo que nos explicó <coughs> eh, tenía que mirar las le, personas que marcaban tendencia ...que yo con eso quedé un poquillo involucrado... ...porque empezaba a hablar de una serie de personas... Ahí ...que por lo visto lleno famosos... ...porque yo nunca no conocía... ...tuve que preguntar a ellos los compañeros... ...y, y, y quién es esa de la que tanto faláis... ...y quién es y tal... ...bueno, esas cosas... ...y la cuestión y que claro, esos... ...no sé, y es una cosa muy extraña... ...porque llenan como una serie de personas... ...que... ...que podían... ir totalmente en contra de la moda... ...y esa contra... En eh, la, la que ellos entraban, convertíase en moda y era como si fueran la, la, la antítesis, ¿eh? y era como si fueran la antítesis, y esa antítesis generaron una síntesis, pero claro, sin tener en cuenta la tesis. No sé, <risa> bueno, o igual sí, igual la moda también funciona por por dialéctica, igual también la moda funciona por dialéctica, no sé, pero sí, ahí está, esos eran. Y eran los los creadores de tendencia los marcadores de tendencia. Pues a lo mejor no un de ser entonces es también un, un, un término, un caso similar este de las de las religiones ¿eh? o de las creencias. No, no hay ningún argumento, no, no hay ningún argumento para que para que sea mejor el el zapato eh, chúpame la punta que el zapato de punta redonda. No creo que haya ningún argumento para que en un tiempo se se lleven pantalones con pata campana y en otro tiempo se lleven pantalones pitillo infraestrechos. Bueno, puedo verlos a lo mejor, en realidad sí podría verlos En realidad podría haber muchos argumentos de peso ahora mismo para que les mujeres. Digo les mujeres porque son la mayoría de las personas que los usan son mujeres. Eh, para que para no usar tal calzado de, de tacón alto seguro seguro hay una serie de de argumentos de, de comodidad de salud de un montón de cosas más que recomendarían no usar esos esos zapatos por embargo pues siguen usándolos supongo que bueno pues los motivos habrá pero racionales igual no son igual no son más racionales que, que cuando argumentan lo de que Moisés abrió los aguas del mar, que sé yo, viene a ser pacío, ¿eh? viene a ser pacío, viene a ser una cosa muy, muy, muy pacía. L la cuestión, y que en general, y luego mira, hay una cosa muy graciosa: que y que las mismas personas, ¿eh? las mismas personas eh, que van a la moda, eh, horrorícense de, de pensar, ay, Dios, mira cómo iba yo en antes, y luego a lo mejor esa moda vuelve y vuelven a. ...volven a ponerlo... ...yo es el caso de una... ...de una persona... ...que miraba las fotos... ...de la última vez que se llevaba ...en los pantalones acampanados... ...y decía... ...madre de Dios, pero qué asco... ...pero cómo se me ocurría... ...cómo podía llevar eso... ...y yo he llevado lo y tan normal... ...y bueno, decía en un momento... ...en el que se llevaba el pantalón estrecho, ...pero yo es curioso... ...porque cuando se volvieron a llevar... ...los, los pantalones anchos... ...por qué ponelos... ...sin problema ningún... ¿eh? ...y es como... ...como si... ...no sé... Podrá ser un defecto de memoria, que a lo mejor le, se, se borre la memoria a largo plazo y nada más que de la reciente. O a lo mejor, como decía eh, este otro pseudocientífico, Freud, ¿eh? como él decía, un mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa de voy a esquecer esto que ahora tengo que ir a la, a la moda y tengo que esquecer que ahí cuatro días estaba diciendo que ya era una, que ya era un, una monstruosidad. Mira, Alcuérdame de una anécdota. Muy, muy buena bueno, muy buena muy mala según, según como queráis según como queráis mirarla y valorarla eh, teniendo yo no sé, 13 años 13 años 13, 14 años, sí un tiempo en el que yo todavía yo personalmente todavía era un año y yo todavía ponía la ropa que me ponía la mi mamá en, en la silla del, del dormitorio cuando me levantaba la que estaba ahí pues yo ponía esa andaba escogiendo, pero yo de aquella tenía tenía amigos, había gente de la edad que ya, bueno, ya a la moda ¿eh? y ya ponían nada más cosas de marca y cosas que estaban a la moda y movidas así no por el estilo, pues lo cual me dieron un día y con un par de personas de, de, de esa triba, Porque, bueno, yo otro día contaremos, bueno, me imagino que la gran mayoría de la gente que te ha sintiéndome también tuvo amigos de muchas clases diferentes, incluso amigos que pertenecen a colectivos eh, a los que, bueno, pues en principio con los que no tienen ninguna, con los que vosotros no tenéis ninguna relación. ¿eh? Pero bueno, esa amistad es, hay una frase muy guapa que he dicho uno una vez, Bueno, y seguramente ella es muy popular, pero me he dicho un un rapaz concretamente de noreña, me parece. Pero los amigos no se los escoge, ¿eh? los amigos aparecen. Bueno, pues sí, la verdad que. <coughs> perdón, bueno no esto tenía que decirlo antes, perdón toser. ¿No? Ahora digo perdón, sí. Bueno eso que la cuestión es que no sé, el amigos pues pues pueden aparecer de, de todas las clases. La, estadísticamente hay más probabilidad de que, de que uno se asunte y desarrolle amistad con personas con las que tiene una afinidad porque bueno básicamente pues porque va a coincidir con ellos pero bueno pues a lo mejor puede, puede desarrollar esa amistad con personas que uno nunca a priori pensaría que iba que iba a pasar. La cuestión es que cuando eso, siendo yo mocín, ¿eh? pues iba yo calleando por la calle, tendría 13, 14 años, iba yo calleando por la calle con dos con pijos, dos ¿eh? hay que decirlo así, ¿no? Que estoy acordándome, uno de ellos ya era amigo y el otro en realidad no, el otro en realidad no, pero bueno, yo iba, iba con él, con él, con este también. Y vimos a unes, a unos moces, a tres moces, que estaban sentados en un banco, una calle, con unos pantalones eh, muy anchos, unos vaqueros, pero, pero, pero anchísimos, eh, anchísimos. Eh. Y estos empezaron a, a rirse, a, a faltarles al respeto, a preguntarles si, si hay que salir en un circo. Que, bueno, un montón de móviles, pero a faltarles joder, de una manera tremenda. Eh. Hasta que les, les moces, que también te andarían por la misma edad que nosotros, marcharon. Y estos, ¡ah, oh, ridículos, payases, no sé qué! A ver. Pues sabéis que eh, lo que ocurría sencillamente ya que esos moces eran pioneros digamos, porque en muy pocos meses puso de moda llevar pantalones así nada na de anchos y, y los mismos las mismas personas estas que... que estaban espotricando contra aquellos mozos que los llevaban, ...llamándoles ridículos y y payases y riéndose de ellos, que se escaparan de un cerco que y tal. Llevaban exactamente esos mismos pantalones. Pero claro, yo supongo no ni os pregunté, no yo os hice ver la la contradicción. Pero supongo que supongo que si yo os preguntare, ¿eh? Pues dirían eso de sí, sí. pues en aquel momento ya eran ridículos porque en aquel momento no se llevaba Y ahora llévense. ¿eh? Curioso, un argumento muy muy curioso. Eso fue, mira, ya que estamos hablando de, de amigos que, que uno no entiende cómo los... A fecha de hoy, yo no entiendo cómo, cómo tuve amigos pijos, pero los tuve, tuve amigos pijos Acuérdame también que tuve un amigo que, que el sofín su una vida no era otro que, que ser madero. ¿eh? él quería ser madero, no tenía otro deseo más que ser madero y vosotros podéis decir ¿m? oye, a ver, no quita porque na, que tú y yo tengas mucha manía y tal pero en aquel momento él tuviera no llega, entonces es, oye, no, pero mira, apuntaba a maneres y cuando dijo apuntaba maneras, no estoy diciendo que, oye, pues que fuera ni agresivo, ni tuviera tendencia a, a controlar, a pegar a los demás, no, no, no pero tenía cosas, no sé, muy, muy rares. mira por ejemplo, al cuarto me llegué... ¿Tan relación con esto de si lleva o no se lleva? Eh, yo de aquella, cuando llegamos a Mozuku, estaba bastante metido en, en política. ¿Eh? Política, bueno, llama política, no sé si llama lo política o guerras de bandes o, o qué. Pero al cuarto me de una vez que me parece que era Ah, sí, ya, ya lo sé... Eh, y era cuando cuando cuando había todavía la mili una cosa que ahora ya no se sabe muy bien lo que lleva ¿vale? yo solo a gente mozo y no sabe de qué va pero bueno pues que ya era básicamente que mientras un año de la tu cuando ya eres mozuku eh, y fácilmente ser soldado ¿eh? servir al ejército y era, era totalmente legal era totalmente legal en aquel momento había una lucha bastante importante ...para pa tratar de, de echar abajo todo to aquel aquel sistema de, de, del, del servicio militar... ...y entonces, bueno, pues yo participaba en esos movites y tal... ...y, y decíamos muchas veces, este ...pero ¿por qué vas a esos sitios? ¿Y por qué vas a concentraciones eh, si son ilegales y tal? Yo decía y digo, hombre, entiende que vamos a ver... Eh, cuando tú crees en una cosa, bueno, lo decía con estas palabras tan rimbombantes, seguro que lo dije de otra manera, pero bueno, que venía a ser algo así nada. Cuando crees que una cosa es justa, no necesariamente y llegar y oye, pues a lo mejor hay que saltarse la llegada edad para pa luchar contra ello. Y como vamos a ver, tú imagínate, dije yo para que lo entendiera. Digo, tú imagínate que oye, pues hay muchas cosas hoy que se pueden hacer. Que, mismamente en tiempos de Franco, pues no se podían. ¿eh? Eh, pues, tú no podías, por ejemplo, qué sé yo, pues ver determinadas películas o tal. ¿No te parece que valía la pena luchar contra aquello? Dices, no, obviamente no, en aquel entonces estaba prohibido. Y yo quedéme un poquillín así, como, digo, bueno, pero, pero, ¿y tú qué piensas? ¿Que antes estaba prohibido y ahora no está sencillamente por, no sé, por, por algún tipo de, de influencia divina? Y decía, bueno, no sé, antes no se podía y ahora se puede ya está, no hay que dar más vueltas. De, de verdad que quedó, quedó un poquillín bobu. Pero bueno, también el, el rapaz este tenía, tenía algunas otras características que bueno, en fin... Pero bueno, que no no llega ahora momento de de hablar de eso también, tuve a ver, también tuve más amigos que acabaron de maderos y que no yeren, que no a cena, que no yeren a cena para nada, pero bueno, oye, en fin. Este, va, tenía la tenía la vocación, eh? tenía la vocación yo lo mayor y es lo que yo lo que yo veo, veo ahora, mirando para atrás, mirando para atrás veo voy vocación. Pero bueno, ya que estamos hablando eh, de, de, de pijarías Voy a poner un, un cantar, voy a poner un cantar que no llegue exactamente pijo, pero bueno, sí podría ser un un poco pijo, ¿eh? Un poco pijo. Yo cuido que no, me gusta mucho, pero bueno, pues yo qué sé, sal, Salió en los 40 en el su momento y, y bueno, pero bah, a mí pasa que tiene una una letra muy muy inteligente. No sé, a ver qué vos qué os parece a vosotros. Yo yo personalmente pienso que sí, eh, pienso que Sí, sí, pienso que me gustamos, joder, ¿eh? Sentirlo. No, no pretendas tener la razón No me vengas pidiendo perdón no me digas que ha sido un error que lo sientes en fin de que sí tu vida, dice, eh, Tyler, ¿eh? Uy, a que no doy con el botón que llegué y joder, a ver si de algo. Oye, que tenía aquí un, un saludo de, de la que hoy se fue a llamar la WES831, que me dice que, que no puede sentirlo bien y tal, y que entonces que, que ya sentirá el podcast. ¿Eh? Pero bueno, oye, préstame por la vida, aunque entren nada más a su lado, a mí ya me presta por la vida. You must fight. Oh, yeah. Eso voy a decir. ¿eh? Oye, si esta ya la primera noche que, que sientes anedonia, entonces tienes que pagarte con, conmigo, ¿eh? usted ha hecho no eso se le pensar si bien cualquiera pegase conmigo daba una paliza tremenda que no estoy yo para pegarme con nadie oye no al revés oye no vamos a vamos a hacerlo como como lo que decía Taylor en la película el libro no sé porque ya os digo que no hay dios que entregue el, el libro sin cuestión Eh, que decía lo de tenés que salir mmm, a la calle y provocar una pelea eh, y, y perderla. Oye, pues si ya la primera noche que sientes no pelear, pero pero anedona ni de de peleas así sin más con aire. No, si ya la primera noche, if, if, if this is your first night, eh, you must fight. No, no, you must, eh, you must. No, no, ya se me ocurrirá que yo lo que tenés que hacer si llega la primera noche que sentís en anedonia aunque no sé por qué me da la sensación de que debe haber ya bastante tiempo que no hay ningún sintiente nuevo de anedonia no sé yo, si ya será el, el sintiente más nuevo de todos ¿Vale? más nuevo en el sentido del más mozo ¿y? pero el más, más nuevo del más reciente igual, igual también Vaya, justo, justo ahora tiene que venir el, el, el, el silencio en el fondo, joder Ay, madre de Dios. Bueno, pues eh, hoy, hoy no me voy a estar mucho más porque <risa> ya no <lo> sé. <risa> oye, digo siempre lo mismo, digo eso, de, oye, que tú cansado esta noche, joder, sí, tú cansado. Tenía que hacer un no, yo creo que cuido que yo lo mío ya haya un, un cansancio existencial. Que está, que está que está siempre ahí el el, el mío cansancio. Sí, porque mira, yo. Pensámoslo curiosamente, pensámoslo esta esta semana. Yo estoy siempre, estoy siempre cansado. Estoy prácticamente siempre cansado. Pero también es verdad que, que debe ser un, un cansancio más más psicológico, digamos, si podemos hacer la distinción entre lo psicológico y lo físico. Que ya sabéis que yo no soy muy amigo, pero yo un cansancio más de ese tipo que físico, porque yo un cansancio que no noto cuando tengo en algo interés. Hay un tal west 391 que pregunta es directo bueno pues solo saber que, que ya vi que ya vi el chat a ver ¿eh? y, y te contesté y que sí y que y es que, y que y directo de momento y es directo oye es directo oye un fenómeno paranormal ¿eh? y puedes hacer perfectamente la casualidad de que este programa te esté haciendo un diferido esté ¿eh? sonando ahora mismo un diferido y que por lo que sea pues el día que ¿Eh? Que, se, que se grabó este programa, ¿eh? pues el día 2 de marzo del año 2014, ¿eh? el día 2 de marzo del año 2014, cuando estaba yo el anatónico miserable esbaballando, diciendo cosas sin sentido a través del micro, pues entonces alguien se metió en el, en el chat y, y preguntó, ¿es directo? Y entonces yo eh, respondí, sí, sí, estamos en, en directo en Radio Cuca, en el 107.3 de la frecuencia modulada y atraviesa nuestra emisión en Adalógico, en el www.radiocuca.org. Yes, eh? uh, don't, uh, don't forget to wear the furacuna de esposhos. Está ya la parte de, de publicidad, voy a meter mucha publicidad de... Voy, voy a intentar, mira, voy a intentar hacer como eso de, de, aquel cual, era el producto aquel que en un programa de la tele empezaron a publicitarlo y era un producto de mentira, pero luego la gente quería comprarlo. Yo voy a empezar a, oye, pues teniendo en cuenta que tengo como 100, ¿eh? cien descargas del programa toles elmanes, más o menos bueno, a veces son más y otras son menos pero bueno, vamos a poner una media de cien oye, si empieza a hacer publicidad de, eh, de los furacuna de sports shoes eh, los playos rotos estos que, eh, que yo planeo que voy a vender pues a lo mejor si hago si publicidad de ello, oye, pues, pues a lo mejor eh, la gente empieza a desearlo, si creo la necesidad, eh Oye, eh, eh, eh, sí, que, ah, ¿qué pensabes? Que ya lo hemos complicado lo de crear necesidades No, no, <risa> depende de la necesidad que crees ¿eh? Yo qué sé, pues si tienes más medios, pues en, en cuenta de, de soltarlo nada más aquí en la cuca Para pa las 100 personas a lo mejor así, la que puedan sentir anedonia Suéltalo en otro medio y, y llega más gente ¿Eh? Llega más gente y entonces vas creando la necesidad más gente Y si es una persona de influencia ¿eh? Eso es nada más el asesorico miserable Y es un, un que influye mucho Pero bueno, oye eh, eh, ah, Perdona, perdona, que corto A ver Eh, felicitaciones por tu programa. Soy seguidor de tu labor radiofónica. Cuesta entrar en tu chat porque últimamente terminas muy temprano. Ah, bueno, no, hostia hace mucho tiempo que termino muy temprano. Y que, ya que, eh, ahora como soy un miserable asalariado que tengo que madrugar, estas cosas que al final yo tontería, porque bueno, en fin. dormía menos y no pasaba nada y levantaba igual también es verdad que claro eh, duermes menos y, y, y lo que pasa es que a la hora de subir está uno vago y cuesta y trabajo mira, de, de, de mano hoy pues ya me costaba subir ya estaba cansado mira estaba hablando ahora mismo de que, de que estoy cansado ¿eh? pero bueno, que, que lo he dicho que estoy más cansado normalmente cuando son Cuando son, cuando estoy solo y no tengo nada que hacer, y cuando estoy cansado. Cuando estoy con gente y tengo cosas que hacer, nunca soy una cosa curiosa. No, bueno, no soy curiosa, yo lo más normal del mundo. Pero bueno, eh, eh, mira, yo en, en tiempos tuve trabajos que supuestamente bueno, pues eran físicos y, y, y cansaba no mucho y a lo mejor... No, yo, yo, yo, yo, a lo mejor, yo no estaba tan cansado después cuando tenía tiempo libre, yo mentira, porque estoy acordándome de, de cuando trabajaba en la obra, eh, un año que tuve trabajando, menos de un año, que tuve trabajando en la obra de peón, y bueno, pues yo un trabajo físicamente agotador, y yo llegaba a la fin de semana agotado, el fin de semana no hacía nada, más que estar tirado. También es verdad que, bueno, pues sí, era físicamente cansado. Pero, joder, tampoco yo era para tanto la parte física. Lo que pasa es que yo era emocionalmente muy cansado. Porque trabajar con, con trogloditas era complicado. A ver, no lleguen todos trogloditas. A ver, en realidad trogloditas no lleguen ninguno. Ninguno vivía en, en una cova. Bueno, no sé, porque tampoco sé dónde vivían. Bueno, ¿qué más da? Vosotros entendéis perfectamente que, que trabajaba con gente bueno, pues que, que tenían unos... Uno, vamos a decir, una moral un poco distinta a la mía, y yo qué sé, pues iré muy de, de faltar al respeto a los demás, de gastar bromes pesares y sobre todo sexistas, increíblemente sexistas, cosa que yo lleva mal porque, bueno, y homófobos también y tal. A mí me gusta más siempre, yo soy más bien yo, tirando a tero podríamos decir, ¿eh? soy casi asexual, pero más tirando hetero que cualquier otra cosa, y, bueno, pues una cosa que siempre me prestó desde que llegué a este tercer estado de, de bueno, pues cuando sea una persona... Puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, igual que puede ser rubia, tener barba o, o los huellos verdes, no sé, a ver si me entendéis, que, que no le doy mayor importancia. Y entonces, desde que bueno, desde que llega ese estado, sí que reconozco, a ver, ahora ya no un tanto, aunque bueno, también, pero yo siempre tuve un poquitín de, de espíritu de, de contrariedad y que me gustó pinchar. gustó me pinchar. Entonces es un tema con el que me gustaba a mí muchas veces pinchar y era, y sigue siendo un poquillín, con ese de, de no decir, no, oh, no, porque no me gusta mentir. Entonces yo no decía nunca lo de, soy homosexual, sino que solía decir, bueno, pues a mí a medir por ejemplo, una obra, al me cuando uno llegó un día, Todo, todo azotado por la mañana. Hostia, colega, ¿sabéis de lo, de lo que me enteré? De lo que me enteré otro día y tal. Que no olvido que hay bares de, de maricones. Y yo mire para él y le dije, ah, sí, sí. Yo de fecho paro por uno todos los sábados. ¡Ah! Quedaron dos, Bueno, bueno, bueno. que se montó. y dice va ah, hostia, pero pero tú ya eso lo harán frente y digo no pero para un bar o sea no o sí pero bueno porque paro en, en, en, ese, en ese tipo de bares y no pasa nada además como yo yo decía digo ostia pero a mí me daría mucho me gustaría estaría todo el día pegado a la pared y digo pero vamos a ver tío son bares que para mucha gente homosexual pero no son bares de, de violadores bueno en fin cosas así y siento muy muy faltoso muy faltoso Mira, ya, al corcérme de un cantar también, eh, a raíz de, de todo esto. Parece que todo esto que vino sí, de, de Inconexu, que de repente llega esto, que sea. No, quería yo hablar de la, de la obra. ¿eh? Estaba yo pensando, ¿cómo coño meto la, la obra en esto? Porque quería contar una anécdota de cuando estaban a estaba obra, y a través de esa anécdota, dar pie a poner un cantar. Que vosotros podéis decir eso de. Uy, pero si, pero si eh, tú nunca necesitas pie por los cantares, ¿de qué vas? Tú pones un cantar que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estabas falando y poneslo en sin más y tal. Bueno, sí, pues hoy dame la gana de ponerlo de esta otra manera. ¿Eh? Y, y, y, y, como ya sabéis, el programa es mío y fue, algo lo, fue algo lo que yo quiero en ¿eh? él. Entonces quería poner, quería hacerlo así. Quería <coughs> meter subreoticiamente el tema de la obra para poder contar la, la anécdota y después poner poner el cantar bueno pues la anécdota es la la siguiente mm, hubo un tiempo no un todo todo rato que trabé en la obra pero sí bastante tiempo sobre si todo cuando estaba tan reventado que <coughs> necesitaba estimulantes para poder seguir por la tarde que después de después de comer <coughs> después de comer en aquella caseta que que nos hacía de, de comedor ¿no? después de comer alrededor de esto aquella gente con la que ella tuviera toda la mañana y iba a seguir dando toda la tarde y bueno, en fin después de comer iba digo al bar a tomar el café ¿eh? a tomar el café en un bar al principio llevaban un termo llevaba café en un termo para para pa no gastar para forrar yo nunca había aquellos trabajos básicamente para forrar perres. Pero, mira, llegó un momento en que dije... Yo, mira, pues... Aforro menos y, y voy a tomar café... Porque me falta algo para espabilarme... Y, y ver otra gente diferente... Aunque tengan ahí también compañeros y tal... Bueno... Pues digo a un bar... Mmm, que también diven di compañeros... En mmm, el que ponían... Estaban todo el rato poniendo la, en la tele... Un canal de estos de, de videoclips... No sé cuál era exactamente... Pero bueno, un canal de, de videoclips de música... ¿eh? Y casi todos los días, porque bueno, ya era de estos que tiraban como si fuera la fórmula que yo me imagino que habría que llamarlo telefórmula, pero pero bueno, eh, pero la, la cuestión ya que, ya que más o menos ponían siempre lo mismo, tenían como una lista de reproducción ¿eh? y ponían lo mismo, Hombre, Supongo que sería que pagaban las discográficas para que pusieran determinados cantarinos y tal, y entre ellos ponían ponían siempre uno, más o menos la, a la hora en la que íbamos a, a tomar el café, que bueno, pues era un, un videoclip en el que de un grupo que, que la cantante ya era una, una moza, iba a decir una moza de bombero, ¿no? una moza normal y corriente, como prácticamente todo es. Lo que pasa es que, bueno, pues enseñaba bastante en el, el vídeo y tal. Y entonces los mismos compañeros estaban todos allí babeando. Daba igual, aunque hubiera sido el, el feto más impresionante, la cosa más fea del mundo, que, que yo no sé si existirá, porque incluso el más feo del mundo llegó a pupa para alguien, según cómo lo mires. Y, y como sería una persona agradable y prestosa por lo menos, no sé, en el caso me pasa que llegó un momento en el que, en el que todo eso pesa bastante más que el físico y, y, y incluso bueno, modifica la percepción. Ya lo dije alguna vez, una persona que en su momento pude ver como fea, pues todo lo contrario, pues de repente puede hacerme lo más hermoso del mundo. Pero bueno, esto es nada, no, esto es sencillamente cualquier cosa que... Um, Vamos a ser bastos como ellos, con furaco y tetes. Seguro que valía, seguro que valía perfectamente y, y que allí yo quería ellos yo os lavaba igual. Bueno, pues en el, en el vídeo está en cuestión... Salía una moza, eso, pues bueno, pues entre, entre que la letra ya, ya era un poquillín insinuante Aunque tú que no, parece a mí que todos estos básicos seguro que, que ni se pescanciaban. Pero bueno, y el vídeo, bueno, pues en el vídeo también la, la moza en cuestión hacía unos bailes tal. Pero aparte, eh, para pa ambientar el videoclip, también salían unos bailando capoeira. el valle este brasileño que lleve entre tante valle y, y arte marcial y tal, bueno, pues eso. Y la verdad que a mí, pues era lo que más me prestaba del vídeo. Y no una de tantas veces que lo vimos al acabar, digo yo, Dios, ¿viste cómo mola eso de la capoeira? ¿Cómo me molaría saber bailar lo fichaste? Y pues, entonces me para mí. Pero pero pero toque lo que mires en el vídeo, oh, en lugar de mirar para ti, vienes para los que tal bueno, en fin. Yo, yo cuido que entendéis cuando decía otras cosas, porque, ¿eh? porque porque lo decía, ¿no? sentí el cantar, sentí el cantar, no vais a poder ver el vídeo pero pero vais a ¿eh? vais a, a sentir el cantar, eh. de la cama Hoy quiero verte danzar y que no suene la campana que quiero verte danzar desnuda sobre mi vientre Hoy quiero verte danzar y ya no quiero ser prudente Dame el amor a fuego lento. Descúrate por caridad que ya no puedo más. Llévame fuera y luego dentro. Como las olas en el mar que vienen y van imitando tu movimiento. Hoy quiero verte tan. Te danzar Sin censurar un movimiento Hoy quiero verte danzar Sobre los pies de la cama Hoy quiero verte danzar Y que no suene la campana Y hazme el amor a fuego lento Presúntate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 Hoy quiero verte danzar, y despertar, y despertarme contigo, y no parar, y no parar de bailar. Que yo no puedo más, llévame fuera y luego dentro Como las olas en el mar que vienen y van Imitando tu movimiento Que hazme el amor al fuego lento Deshídate por caridad Que yo no puedo más, llévame fuera y luego dentro Amo las olas en el mar que vienen y van imitando tu movimiento. Hoy quiero ver tu danza. Pues seguimos, Equina, cucana, Radio Cucana, Radio del Queso de un Kilo en www.reade.yokuka.orgasmo y en 107.3 de la frecuencia modulada. Estoy encantado, estoy encantado porque hoy al, al chat aquí el Quest391 que me dice: nada, te escucho sobre todo en grabación. Y cuando coincide algo en directo hacia el final de la misión, pues aléjame la de Dios. Claro que. que Tienes razón este idioma, y yo una faena para todo el mundo, todo el mundo me lo dice, que, que joder, que cuando hacía el programa más tarde, que, que ya era mejor porque la gente podía sentirlo mejor. ¿Ves? un motivo más para pa no trabajar. El trabajo solaria es una mierda y, y, y, y, y vale para que esto que estaba yo haciendo y, y que es bastante más importante que trabajo tuviera que eh, adelantarlo una, una hora. No hay plan, no, hay plan, pero bueno, ya es lo que ya es lo que hay. tiene la su eh, casi nada, pues oye, vengo prácticamente todos toles manes porque aunque esté así murnio y tal y no me apetezca, bueno, pues oye, como ya prontito, vía, oye, salgo de calle y tal y bueno, esto es, estas cosas hoy de fecho, de hecho tengo, tengo ganas de seguir pero hoy, mira, una cosa rarísima para mí, ¿eh? una cosa muy rara para Nedonia Eh, tengo ganas de, de seguir porque tengo ganas de poner unos, unos cantares más Hombre, ya, ya se, eh, diréis, hostia, pues eso sí que ya es raro Porque el no, incluso cuando llevo musical Y de todo, menos me, me, poner, poner cantarinos, ¿eh? Bueno, a ver, un programa muy, musical que llevo puestos dos ya lo voy a poner un par de ellos más ¿eh? ya, Tampoco tampoco voy a pensar Más, más que nada fue porque... Oye, pues mirando... Eh, buscando esos cantarinos que, que... Cantarinos raros... Todo por culpa del trovador... Que puso el Espíritu y Pacán de los Spistols... Y entonces... Oye, pues puseme yo a recordar... Cantarinos de, de Leño que la Pera... Que me prestaban... Que me, me prestaban... Eh, o que no me prestaban, pero que me... me pues, pues me traen recuerdos, me traen acordances... mira Ya directamente... Ya si, sin esperar mucho más voy voy a poner uno que de repente vino mala cabeza eh y hasta que no lo sentí no pues pasa a vosotros de vez en cuando soy el único yo cuido que no yo cuido que no que que a las más de la a las más de la gente pues pues pasa ellos esto a ver el ojiu ya lo dije más veces el sentido del del y un sentido que Bueno, pues ayuda mucho a, a licitar recuerdos eh, y la, la música en concreto eh, ayuda mucho más. La música tiene una capacidad de, de licitar tremenda. No lle, vale, igual me pasé, no lle exactamente el, el sentido de lo lle, el que tiene esa capacidad para pa licitar. es la, la música en sí, eh? no lle todo lo que siente sino la, la música en sí. La música normalmente lle, lle es significativa. Eh, ¿por qué? No, no sé por qué yo un argumento muy bueno va para discutir con esos que dicen que, que, que los seres humanos que, que no somos nada diferente esencialmente de, del resto de animales yo, bueno, cuido que esencialmente no ¿eh? a lo mejor no pero que hay una diferencia muy grande que no es lo mismo la diferencia que puede haber entre ...entre un mamífero... ...entre otros mamíferos... ¿eh? ...digo mamíferos por ser los... ...animales más parecidos a nosotros... ...y luego... a ...la diferencia que puede haber... ...entre nosotros y el mamífero... ...más cercano... Eh, ...nosotros tenemos una cosa que ya... ...dije muchas veces... Eh, ...que no somos el único animal... ...que la tenemos... ...pero sé sí que la desarrollamos hasta un, ...hasta unos extremos... Bueno, ...inimaginables seguramente para... para cualquier individuo de otra especie, que no y otra cosa que el simbolismo. Nosotros somos capaces de transmitir ideas a través de símbolos, Sin meternos más en Fariña esta noche porque no y el tema de tú que bueno, el tema puede ser cualquiera, por ahí, como salga, eh el lenguaje falado, ya no digamos el escrito, el lenguaje falado y ahí la de Dios, ¿eh? Y, y es símbolo puro porque lleva una situación en la que el, el significante no tiene absolutamente nada que ver con el significado no hay ninguna relación real entre entre los sonidos que emitimos o que se meten en cualquier lenguaje y, y el objeto real al que al que alude ese sonido bueno ya no digamos el, el escrito porque el escrito más de ser <coughs> lenguaje, además de ser simbolismo puro, el lenguaje simbólico, tiene la, tiene la capacidad de transmitirse mucho más, ¿eh? de, de llegar mucho más longe, de, de viajar en el tiempo, incluso porque una cosa que dejes escrita o dejes grabada en este caso ¿Eh? en este caso digo porque yo los programas de hecho los grabados mientras haya manera de, de codificar esas, esas grabaciones esos poscas pues ahí, ahí seguirá, ahí seguirá ese este símbolo bueno pues entonces eh, no sé si bueno si, si lo sé gracias, a, gracias o por culpa de ese simbolismo bueno pues apartámonos mucho de, del resto de animales Y por mucho que, que otros digan que, bueno, pues a veces discuto con gente que dice que eso, pues no somos más que unos animales con unas características, que, que no deja de, de ser verdad, pero con unas diferencias muy significativas. Y yo cuido que, que una de ellas, ¿no? con la que se puede argumentar, que precisamente la... Bueno, y todo el arte en general, arte que... Facer arte y hacer una cosa que no tiene ningún tipo de, de objetivo, digamos, racional, sino que sencillamente lo, no sé, por la belleza o al menos no lo haces tú y al lo, lo que hacen otros por la belleza que que puedo tener no lo sé una de esas cosas es de de, ses, de esos artes simbólicos no sé, o no sé y la y precisamente la música de algo que, que ningún otro animal tiene a ver si ahora vendrá más de alguna a decir, eh, los ballenes y los delfines bueno, vale suponiendo que lo tengan el, el caso ya que no lo tienen al por supuesto, a, ni a años luz de, de, de cómo lo utilizamos los, los homo sapiens vale, llega como el simbolismo ¿verlo? muchos simios superiores también tienen simbolismo ¿Mm? y también construyen herramientas y también transmiten a través de símbolos eh, los conocimientos a a, a la progenie pero bueno a un, un nivel tan tan ínfimo tan tan separado del nuestro tan a años luz que, que Joder, no tiene ni ni. ni. También decir, oye, pues tiene también esto, pero pero que no se puede casi ni ni comparar. Joder, estoy quedando como si eh, como si yo defendiera, yo que estoy sintiendo a mí mismo y, y está pareciendo tal que yo pensara, creyera que eh, que somos que somos significativamente distintos de, del resto de los animales. No me no, no, para nada, para nada. Además yo que soy absolutamente evolucionista, como como digo a poder. defender una cosa así, pero bueno, tampoco, a ver, que como, tampoco, que me, si me entendéis, y si me lo explico bien, bien, si no, pues tampoco no pasa nada, o sea, a ver, que no hay una cosa que, ¿m? pero bueno, que la cuestión, llegue que toda esta argumentación, y esta vez, mira, no pasa como antes, que estaba yo buscando, esta vez salió solo, eh, salió solo así, nada, cosa, pues que, que la música, que tiene esa, esa capacidad, por lo que sea para Para licitar recuerdos, la música queda grabada en, en algún sitio ¿eh? y en el momento que ¡pium! que despierta ese circuito neuronal, despiértense muchos más, ilumínense muchos más que están conectados con ese. Y pues, pues hay un cantar, ¿eh? hay un cantar que, que madre, yo no sé cuántos años había que no lo sentía, ¿eh? cuántos años había que no lo sentía, pese a que en ese momento fue bastante popular. Eh, pero que de repente, oye, pues ya os pues digo, no sé si fue antes de ayer, eh, pues, pues vino a la cabeza, vino a la cabeza, y además vino a la cabeza tanto nakai y, y no me quedó tu remedio que te rápidamente y aprovechar los nuevos nuevas los síes eh, del Internet para buscarlo y sentirlo a través del Internet. Veis que miserable soy. Tremendo, tremendo. No, no, no. <risa> no hay remedio para mí. Yo, eh, ...y es lo que soy... ¿eh? <ríe> ...en fin... ...a neudorico miserable por algo... ...me dijo lo de miserable... Eh, ...pues bueno subí... Eh, ...abrí la ordenata... ...conectéme a internet... ...y en un sitio de esos de poder buscar cantarinos... ...busqué este cantarín... ...a woman... ...loving you is like feeling the pleasure in my blood... tiene mucho haunt... Tiene mucho tempo y tiene mucho down, woman del caiao. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del caiao. Tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del caiao. Quisiera vivir con ella junto al callao y en la calle su en la arena tomando sol Y sueñas sin tiempo ni pena dancing in paradise Every time ay ay ay ay ay ay Tiene mucho down Woman del callao Callao Tiene mucho down Tiene mucho down Tiene mucho down Woman Just a lovely man down, gone to El Kayao All the woman I see Calypso into the blood If we put up, we like to live in dancing in this paradise, paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay Ay, ay Pony Pena dancing in this paradise every time ay ay ay ay ay oh eres mi amor la la la la la la tiene un mocho na woman del calle un de calle Media de programa y paz, mí Que esto ya tiene que ir acabando. Eh, Podéis decir vosotros, oye, pero pues, no dijiste que te vas a poner un par de canterías, más lo pusiste, no más. Bueno, que qué, qué, qué digo yo siempre las cosas y luego feo lo que digo. Yo soy muy especialista ¿eh? Eh, en decir una cosa y luego no ser coherente, Era absolutamente coherente. O sea que tampoco ¿eh? hay por qué sorprenderse. Más eh, cuidado que estoy pensando eh, estoy pensando en, en, en, en lo de este eh, acordances musicales, de ponerlo casi como si fuera una una sección, una sección ficha en la anedonia Oye, que yo que no puedo, pues hacer lo que me dé la gana, que estoy en mío. No sé, hasta alguna vez hubo secciones en anedonia. Estoy pensando, a ver si de alguna vez tuve alguna... ¡Ah, sí, coño! Una vez que tuve una, que ya era lo, lo de las historias de piscina, eh, que ya era de la que yo iba a la, a la piscina casi todos los días, y, y o todos los hermanos unas cuantas veces, y casi siempre tenía alguna historia de, de alguna cosa que me pasaba por allí. Ahora ya no voy a la piscina, y que ahora volvió muy repugnante, entonces yo tengo que tener sitio para pa nadar. Yo, yo, ...y a las horas que, las que puedo ir ahora... ...claro, mira, hay una, una situación de estas... ¿eh? De de de de ...parecía lo de tengo un coche para ir a trabajar... ...y tengo que trabajar para pagar el coche... ...bueno, pues no, no en realidad no yo parecía eso... ...pero bueno, tiene que ver con el trabajo salario... Eh, ...en antes a lo mejor no iba mucho a la piscina... porque bueno pues porque eh, había que pagarla y uno igual no tenía perres ahora que se tomo perres no voy a la piscina porque a las horas en las que puedo ir está eh, lleno a, a gente eh? y a las horas en las que está vacío y a las que no puedo ir porque estoy trabajando pero si no trabajara podría ir a las horas en las es que hay poca gente lo que pasa es que entonces es no tendría lo mejor perres o bondes como para para poder para poder trabajar y tendría que, que trabajar para pa tener esperas para poder pagar la piscina que luego no un día va a poder ir a, a la piscina porque porque eh, iba a estar llena gente como pasa ahora en fin estas, estas cosas que, que pasen pero bueno que en realidad que todas esas cosas que no son muy importantes y que la cuestión y que sobre todo ¿eh? sobre todo lo más importante de todo y que no nos pillen, que no nos collan y que tenéis aquí la semana que viene otra vez, ¿vale? Eh, un saludo muy especial para esta persona que se metió esta noche en el chat, para el West391 ¿eh? eh, que, oye, pues préstame, préstame mucho porque yo no sé si se de alguna de alguna otra vez con ese mismo nombre, no, con ese mismo nombre, seguro que no pero, oye, un, un abrazo, un beso y un de todo también, por supuesto, para pa María, que se pasó por aquí Y también, por supuesto, para todos los demás que eh, sois intentes habituales de, de este programa, ¿vale? Venga, eh, lo dicho, ¿vale? Que no nos pillen. Venga, tal vez, hermano, que bien. El señor Solo ha servido para que ahora sepas que esto es un Pura y simple tomadura. Pasado por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia limpiado con total para que no vuelan los hechos que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y, y presidentes y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes.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 Sirve para nada, el príncipe nunca se convierte en rana Y una y otra vez se pone en marcha La misma manivela que mueve el engranaje Y en estaciones de lunes a viernes Domingos y festivos, el tiempo te queda Para verlas venir A intentar discernir Entre tanta morralla que ya les vale De cuentos chinos y embustes oficiales Punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general Aunque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios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 eres un canijo pero sabes ya que a la vida das verla pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa si no quieres caldo toma siete tazas, tazas. todos a una pisándote la chepa rampla trinca malversa que siga el paso doble la cuerda flamenca y grita con ellos viva las caenas rompe ya tu silencio dale el duro que te dio primero une a la disidencia piensa Y que no te cojan, no te no te que no no te que no no te que no te no te cojan